Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. Un grupo de 17 familias carenciadas se asentó en un terreno municipal de Villa Germinal que no tenía uso desde hace 30 años. Las corrió la policía, según contó Perla, una de las ocupantes. "Usted vieron la cantidad de policía que aparecieron, como si hubiesen robado algo y llevaron chicos" se lo llevaron, y porque la fiscal quería hablar con ellos, yo les dije, vayan, respeten, hablen con la fiscal como tiene que ser, y díganle por qué motivo están surpando. Siempre bien, con respeto, ¿no? Y me los detuvieron largo ahí, y supuestamente hay uno que le pegaron, supuestamente. Pero le dije, bueno, ¿estás bien? Estaba bien. No fue un golpe tan fuerte, seguramente. Pero sí, hasta eso llegamos, fíjense que no, no era necesario porque a los chicos usted le hablaba bien y aparte son personas eh, laburadoras, gente que se preocupa por su familia. Debutó el transporte público gestionado por el Estado Municipal y el Intendente Luciano Di Napoli dijo ante nuestro cronista de exteriores que hay que hacerse cargo. Tenemos que tener un Estado cada vez más presente y, y así está y estuvo el Estado de la provincia de La Pampa construido durante tantos años con políticas Eh, muy importantes para poder ir dándole soluciones a la a la vida de los pampeanos y pampeanas José Álvarez, secretario adjunto del gremio que agrupa a choferes, anunció que reclamarán a la provincia que haga un aporte económico para sostener al sector. Desde Uta Nacional estamos trabajando a nivel nacional y bueno y cada secretario general o adjunto eh, se está moviendo en las provincias para ver si tenemos eh, una ayuda de los gobiernos provinciales más que nada. Después de que un caso sospechoso finalmente descartado se mediatizara el fin de semana, el gobernador pampeano Sergio Silioto fustigó en radiocracia a los anticuarentena que denuncian la infectadura. No nos podemos distraer nosotros de, de lo que piensen 4 o 5. Lamentablemente a la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños. El analista de medios Agustín Espada dijo en Radio Kermés que el pampeano Alejandro Gijena propuesto para el Com hizo declaraciones provocativas como modo de carta de presentación para instalar un debate sobre la federalización de la comunicación. Me parece que fue algo eh, más eh, provocativo para para mover el avispero, incluso como carta de presentación que eh, una, una propuesta de política pública, para, para tenerlo claro. Eh, la, la propuesta de Xigena, de, de, de, de que las provincias son las dueñas de, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, apunta de, de, desde mi visión a una necesidad, y creo que en eso coincidimos, e incluso me parece que es el fin ulterior de Xigena con esa declaración, Eh, a incorporar eh, de manera más activa, contundente y sobre todo con eh, efecto y rebotes en las decisiones políticas eh, la, las necesidades y las, las perspectivas de las distintas provincias a la gestión del efecto radioeléctrico. En su habitual columna de los lunes en Periodismo Turno Mañana, Hugo Muleiro repasó la estrategia de los medios del establishment que buscan debilitar la figura presidencial. Bueno, desde ya eh, afirmaciones sobre eh, falta de libertad, autoritarismo, totalitarismo, como anticipando el cuadro o creando el cuadro teórico que después dio lugar a esta genialidad de la infectadura, genialidad dicho irónicamente, claro, el presidente como un simulador, esto es algo que escribió una nación, un redactor de apellido Liotti. Bueno, eh, es una, una estrategia editorial de oposición eh, ra, radicalizada, digamos, extrema.